Hola, buenas noches. Estamos en una nueva emisión del programa Las Hijas de Afrodita a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y también estamos en el 107.9 en la frecuencia modulada para la comuna de Estación Central. Les damos una calurosa bienvenida a todos aquellos que se están conectando a este programa. Eh, parto saludando a mi compañera de labores, Carmen. Hola, muy buenas noches. No, te equivocaste. ¿Oli? es. ¿Oli? ¿Oli? ¿Oli? Ah, ¿Cómo estás Estoy vos? probando mi voz sensual que tengo ahora. Sí, está un poquito más ronca, entonces me sale mucho más sensual. Es muy sensual tener un claro, en las narices. Claro, súper. <risa> Hablar de desfriado. Sí, oye... Eh... Sí, así que, hola, buenas noches. Les doy la bienvenida a todos los que nos escuchan, los que ya se están conectando a través de todas las plataformas que puedan... Eh, le doy un saludo a todos los que nos van, a, nos van a comentar hoy día a través de Twitter, los que ya se están, comentan, están conectando, perdón y los que están también a través de Facebook. Eh, espero hayan tenido un muy buen día, la verdad que fue bastante ajetreado para algunos, así que esperamos que todos estén bien ya en sus casas y todos eh, tranquilos y relajados, <risa> porque la verdad que fue un día muy intenso pero bien así que saludos para todos y bueno esperamos eh, sus comentarios sus opiniones con respecto a los temas distintos que tocamos en esta las hijas de afrodita eso así que vamos a comenzar ya una vez que la una <coughs> vez que yo quiero pedir disculpas desde ya por mi bella y estupenda voz que tengo pero es lo que hay esta noche Mentira, eh, me siento más gangosa. Más gangosa. Sí. Gangosa no quiere decir ganosa. N también, pero no. <risa> <risa> Dejemos ir en gangosa. Oye, eh, bueno, partimos primero la marcha del día de hoy, eh, convocada por la CONFECH, los secundarios y los, los... Perdón, convocada por la CONFECH, donde se sumaron los secundarios y también los profesores, Eh, y por qué no decirlo también algunos trabajadores trabajadores también sí. pobladores también uh -huh. habían eh, y lo bonito de esta marcha a, a, a ver eh, que fue muy muy masiva cerca uh -huh. de 200.000 personas eh, yo en un minuto decía 100.000 uh -huh. pero en realidad después cuando completé la vuelta eh, no uh -huh. eh, 200.000 y algo diría yo Eh, mucha familia eh, niños escuelas especiales, andaba en la escuela de, de sordo eh, gente de Peñaflor eh, Lampa, Batu diferentes sectores de, de la capital que uno dice Batu con Lampa pero son parte de la región metropolitana ¿eh? y uno lo ve así como oh, rurales y todo, no, son parte de la región metropolitana y también se estaban manifestando y como decía en la mañana también me llamaba la atención por ejemplo algunos liceos que yo no había visto Eh, desde el 2011, 2012, de esas movilizaciones, no los había visto movilizarse nuevamente. Yo hoy día los vi con lienzo, a eh, los cabros ahí con bailando con harta energía, con harto ánimo y, y es una llamada atención el hecho de que a este gobierno sordo, esta politiquería sorda y trucha de todos los días, es de que la gente esté saliendo más y más a la calle partimos con marchas donde habían 50 60 mil 80 mil pasamos a 150 fácil 180 vamos en 200.000 ¿qué va a pasar el día de mañana cuando haya otra eh, marcha es eh, cómo se llama es eh, van a llegar 250 300 y esto no quiere decir que se esté celebrando algo sino que estamos haciendo demandas y que la gente ya está creyendo en esas demanda sabiendo que son para todos entonces uh -huh. la gente se está aburriendo aparte que la gente se está aburriendo con tanta coima, cohecho eh, boletas boletas ideológicamente falsas eh, perdón, aquí nos despedimos chao corazón hermoso, precioso amoroso nos están diciendo uh -huh. chao sí. nosotros estamos mandando besos entonces <risa> eh, la gente ya se está aburriendo Y lo está demostrando, está sacando este descontento a la calle. Y ya no se queda solamente puteando el televisor o puteando el periódico de turno. Eh, sino que está diciendo, ¿sabes qué? Nada más. Uh -huh. Ya me aburrí, ya ya no quiero más. Yo quiero manifestar mi, mi rabia a, yo creo a todo que lo, que que que lo que está pasando. que lo que está pasando la otra vez también cuando hubo una marcha masiva por la indignación, me recuerdo, que yo comenté acá en el programa que me llamó mucho la atención de, de que tengo vecinos que en realidad, bueno, de la casa la pega, la pega la casa, y creo que todos tenemos vecinos así y la verdad que me, me llamaba la atención porque eh, me llamaron muy temprano en la mañana eh, y me decían, Carmen, ¿a qué hora es la marcha? Porque yo quiero ir. Entonces, yo creo que la gente está tomando un poquito más de conciencia, está teniendo más empatía, sabe que todas estas demandas sociales son en beneficio de ellos, eh, están indignados por toda esta fraudes, cohechos y todas estas tonteras que están pasando las mentiras una tras otra y está ya empezando a, a tomar las riendas del tema y sumándose a las demandas que llevaban por mucho tiempo muchas personas el tema es que antes no lo habían tomado así como con el peso que está tomando ahora, porque no le decían que ya déjenlo y todo el tema todavía tenemos revolucionarios del teclado, todavía existen esos revolucionarios del teclado Pero, pero finalmente nosotros pensamos que todo eso revolucionar el teclado eh, cada vez se van transformando en más revolucionarios en las calles y eso es lo importante lo estamos viendo por ejemplo hoy día estuvimos en el minuto a minuto también durante la mañana en el matinal, Y estábamos viendo un, un, un Osorno con mucha gente, un Talca con mucha gente, Chiloé también, que antes eran muy eh, lentos en su en sus manifestaciones y ya estamos viendo que están todos, eh, Rancagua, San Felipe, eh, lugares que antes no a mí me llamaba la atención, de hecho nos llamó mucho la atención con Amanda en la mañana, el hecho de que... Eh, rancagua estaba manifestándose y la verdad que era era tan, eh, bastante maravilloso ver que habían regiones de este país que estaban movilizándose pero no era tanta la movilización y ahora sí son son bastante con bastante gente y eso es muy buenísimo sí estamos muy contentos por eso y esperamos que se siga sumando más gente sí ¿Ah? Oye, vamos saludando daniel y Llanes, dice, las hijas de Afrodita, saludos, saludos para ti. Pablo Benavides, escuchando las escuchándolas, escuchándolas eh, quiero disculparme por no poder escuchar los materiales y el programa Fome que dan los martes. No, el programa de los martes no los escuché, ¿para qué? No, no, no. No hay necesidad. No. Eh, Ahora si quería hablar incoherencia, escúchalo. <risa> Así que, eh, perdón, perdón sí eh, pero eh, lo que decíamos es que la, la gente se está sumando porque Uy. está cansada ¿Ah? está cansada de que te metan el dedo en la boca de, del hecho de que las boletas ideológicamente falsa si sumáramos todas esas platas que hay dando vueltas y cuántos impuestos de bandido tendríamos educación gratuita tendríamos hospitales y esto no es primera vez que lo están haciendo hoy día se da a conocer y todos los días salen noticias sobre cómo lo hicieron y eh, ¿Qué empresas fueron las que pusieron plata y todo? Ahora pues, salió un exministro diciendo así como que no era contra la ley eh, ejercer como eh, senador o diputado. Eh, Tenemos un invitado aquí arriba de la mesa, claro. maravilloso, que se anda paseando como Pedro por su casa. Claro. Es un personaje que se llama Hugo y que nos tiene la mesa invadida. Claro. Y aquí está, y moviendo su cola. Entonces este tipo sale diciendo así como... Eh, Oye, ¿no es en contra de la ley que nosotros eh, tengamos unos trabajos fuera del de, de tema de, de ser honorables? ¿Perdón? ¿Te da el tiempo? Se supone que tú estás creando leyes y todo el tema. ¿Y tú me dices que es compatible tener otros trabajos? ¿Con qué tiempo...? Aparte que se supone que están para trabajar para la, pa la comunidad, o sea, para pa eso se le est están en los cargos que están. Entonces, cuando dicen, no, tenemos otra pega, debe ser porque a lo mejor el, el sueldo no le alcanza. Po. Deja de moverme el micrófono, Hugo, por favor. Mira, qué terrible. Ya, este, mira. Entonces, sigamos, o voy a sacar al gato. Ya, yo lo voy a sacar, ¿Mm? espérame. Ay, perdón, Hugo. Perdona, entonces, en seguido, pero el Hugo, que está entonces, increíble. Entonces, entonces señorita Guti, puede tomar atención, Deje de que mirar al gato. Es que el gato me tiene... Ya. ya Ahí lo van a sacar. Ya. ya. Gracias. La cosa es que eh, estos tipos hacen y deshacen, mueven la ficha. Eh, nosotros somos los peones de este tablero de ajedrez, pero ya nos cansamos, po. Ya nos cansamos de ser siempre eh, los que pierdan. Nos cansamos de que siempre sean ellos los que ganen, que la ley siempre los favorezca y si la ley no los favorece, arreglan la ley a la medida de ellos. ¿Ah? Entonces, ya estamos chate, estamos demostrando ese descontento en las calles, todos los días vemos una que otra una u otra movilización por cualquier cosa mm. en los hospitales, eh, consultorios de diferentes puntos de, de, del territorio, eh, los estudiantes, los profesores, ¿ah? ¿eh? Los trabajadores del santiago los trabajadores del Transantiago, trabajadores del Transantiago eh, que también tan chato el sistema en que ellos viven. El otro día lo comentaban acá en el matinal, el hecho de que no tenían baño, no tenían donde sentarse, no había comida. Tenían que dar unas vueltas asquerosas por todo Santiago casi y ah. era como llegar y te bajar y ahí un poco los pies y te volvías a subir a la locomoción. Ah. hoy Recordemos mm. que el, los trabajadores del Transantiago, que son de la línea 400 y algunas derivaciones de la letra D, siguen en movilizaciones mañana también. Así que vamos a estar ahí atentos también a lo que sucede, porque según informan, eh, la gente no se ha querido sentar a conversar con ellos. Así que vamos a seguir al tanto. Hemos visto más allá del, de, de la huelga que tienen los trabajadores del Transantiago, hay huelgas a lo largo de todo Chile en diferentes empresas. Eh, y esto se suma a todas las demandas de educación, de salud, eh, la reforma laboral, y todas las que hay a nivel nacional. Eh, hoy día, la, la, la convocatoria de la CONFEJ fue increíblemente masiva, y de lo cual nos llama muchísimo la atención el hecho de que hay más gente empatizando con las demandas porque ya se están dando cuenta de que realmente eh, va en beneficio de todos nosotros y eso es, es importantísimo. Eh, también vemos Ponte Tú de que en las ciudades, eh, cada vez hay más, eh, se ve más eh, gente marchando y exigiendo eh, lo que estamos exigiendo todos a nivel nacional. pues Así que eso es buenísimo. Eh, no hay que dejar de lado tampoco las demandas que tienen algunas empresas, cierto empresas. Eh, que sus trabajadores están siendo explotados, están todos eh, pidiendo mejoras salariales, mejores eh, no sé pues condiciones laborales, eh, por ejemplo los mismos choferes del Transantiago que también lo hemos mencionado acá, que tienen unos turnos increíbles, que no tienen eh, eh, cosas básicas como incluyendo el tema de, de los baños que es un, un, un, un ente fundamental para poder funcionar en un horario de trabajo tan largo entonces ni siquiera tienen donde, cuando empieza a llover ni siquiera tienen dónde tomarse un café nada de eso entonces las condiciones laborales son la verdad que bastante asquerosa mala no existen maneras. no existen condiciones laborales tú no podías hablar de una condición de que un, un, un, un trabajador esté contento y quiera producir entre comillas cuando en realidad es menoscabado, mm. es humillado, mm. eh, es eh, pisoteado, y no solamente por el patrón o mm. por el dueño de, sino de que también por el Estado, que se supone que el Estado es el que debería, eh, como, como, como, ¿cómo puedo usar una palabra?, como protegerlo de, de todo este empresariado gigantesco y vemos que al final el empresariado está aliado al Estado, son la alianza gigante, y que en vez de, de ir a fiscalizar las condiciones laborales, le dan todo en la mena a los pacos y a, y a, la, a, lo, a los choferes o a cualquier trabajador, eh, lo sucumben en, en una esclavitud terrible, lo mantienen ahí arrodillado y todo el teme. Si trabajador se quiere levantar, lo pisotean más y más y más y lo doblegan. Y es como, eh, fíjate lo que le pasó a él y te mm. puede pasar a ti, así que tú agacha el moño y sigue trabajando, sigue produciendo entonces ya la gente está chata, mm. está, chata está chata de los Orpi está chata de los Allende está chata de los Gutiérrez de las Fun, y está chata de todo porque todo el mundo sale a hablar de pueblo todos se lavan la boca con el pueblo ¿Ah? <coughs> pero el pueblo lo tienen solamente para enriquecerse no lo tienen para nada más o sea, vemos que, por ejemplo, en el paro de los profesores van a cumplir dos semanas ya. Y el ministro le cierra la puerta. Estamos hablando un gobierno socialista. ¿ah? Y le cierran la puerta así como ya. entiéndanse con los legislativos, hueón, porque allá está ahora el proyecto. Mm. Con nosotros no. Ustedes crearon el proyecto con quién? Para quién? ¿Ah? Por algo están pidiendo la, la, la bajada del proyecto porque no representa... <coughs> Efectivamente, sus demandas. Claro. Mm. Entonces, acá, por ejemplo, hablan de cohecho. Todo. Para nosotros es una coima. Mm. Eso es. es. Es como, es como eh, no sé, po, eh, vecina, ¿sabe qué? Présteme esto. No, es que de la otra vecina no, pero si no se va a enterar. ¿Ah? Yo después le traigo un peso de qué, que présteme el molde nomás. Si la vecina no se va a enterar. ¿cachai? es tratar de, de vernos siempre la cara de que somos giles bueno. ya no, no no lo somos estábamos asustados, ya no estábamos asustados entonces, ojo ahora viene la famosa Copa América bueno. Ea, Ea, Ea, <coughs> ea. beneficio para quién? ¿turismo? ¿turismo? ¿Para quién? Me llama la atención en la, la cantidad de, de propaganda que ha habido durante estos tiempos. Me llama la atención en la reacción de la gente con respecto a la, a la propaganda. Eh, me llama la atención ver esas, esas multitiendas llenas eh, compitiendo que se compra la tele más grande. Eh, me llama la atención de que de que están todos colapsando mails, comprando banderitas y cosas así para hinchar a la roja y todo eso. Eh, siento que nos falta tanto por hacer todavía. Siento que nos falta muchísimo aún para poder lograr eh, una conciencia real. Y, y yo no digo que no esté bien el, el, el ver el fútbol y todo eso, porque finalmente todos necesitamos distracción y divertirnos un rato. Pero no podemos dejar de lado cierto eh, otro tipo de cosas. Y estamos viendo, ponte tú, de que... Eh, no sé, pues la gente está sacando plata donde no tiene, se está encallando de lo que no tiene para obtener el televisor más grande de la vida y así poder ser mejor que el vecino para poder ver el partido eh, en mejor calidad. Y encalillándose hasta no sé dónde. Pues. Entonces creo que nos falta mucho todavía por hacer conciencia... Eh, nos falta muchísimo, pero vamos para allá, y lo estamos viendo reflejado en las calles con esta eh, cantidad de personas que están sumándose cada día más a estas marchas. Oye, Yo hablando no de fútbol, genial. de fútbol mañana está la pichanga por la educación, desde Ay, las sí. 12 horas en la Plaza Italia, así que para los futboleros, los peloteros, eso mañana vamos todos para la... allá, pues. vamos para allá. ¿Ah? Bueno, la allá. estemos allá, juguemos un ratito ahí al balón, como decimos acá en La Pobla, juguemos al balón. Eh, no sé a quién le le copiaron eso. Para mí era jugar a la pelota, vamos a jugar a una pichanga, un picadito. Y eso era todo antes, pero como todo eh, el dialecto poblacional crece. ¿Por qué Pablo Benavides con el Gerardo Benavides pelean tanto por Twitter? ¿Quién es mejor, tal o Sorno? Esos son los dos fachos, sea lo mismo. Esos son los dos fachos, son los dos yo fachos, no entiendo, sí. se están sacando en cara quién es más facho que el otro. Claro, en en Osorno están todos los colonos alemanes y todas esas manos allá, todo puro facho. Uh, y en Talca está todo lo que es huacerío facho eh, eh, que se crea ha venido colono, una huea así. Mm. Es, es simple. Oy, oy, están ahí peleando quién sacó más gente a la calle, si Talca o Osorno, en Oye, realidad sí. están probando jugo. Ya, da lo mismo quien sacó más gente a la calle, ¿cachai? Lo importante es que la gente está sumándose y está creciendo mucho más, mucho más. Mm. O sea, si ya hablamos de 200.000 personas y algo más, o sea, espérense la otra marcha. ¿Mm? ¿Por Siempre y cuando, no, ojalá, yo espero que la gente tome conciencia y que eh, la verdad que no se dejen envolver por esta ola futbolera que hay empieza mañana ya y, y dejemos de lado las demandas sociales por las que nos afectan a todos por estar viendo la pelota. O sea que va a haber gente que así como... Es que yo quiero ver esa parte, ¿cachai? Cuando se vayan hacia a celebrar a Plaza Italia porque ganaron, me imagino, y hay destrozo ¿A qué le van a echar la culpa a la NFP? Eh? Mm. ¿A la Copa América? ¿A la Copa América? Porque acá cuando hay destrozos, los estudiantes fueron. Que la Confech se haga cargo, que la hace se haga cargo. Acá le van a echar la culpa a la NFP, a la Copa América, a la FIFA, al gobierno, al Ministerio del Deporte. ¿Quién va a ser el culpable? ¿O va a ser hacia gente que no sabe celebrar? ¿Ah? ¿Os van a mostrar una imagen en país tan linda, como que aquí no ha pasado nada? Como que Chile es esa copia feliz del Edén, donde todo es bonito, donde no existe pobreza. Por algo están mandando a hacer las marchas para otro o por otra ruta, porque quieren invisibilizarlas un poco. No quieren que pasen por la Alameda ni que estudien la, la Alameda, como ya estamos llenos de turistas, ¿cierto? Entonces, ¿para que Ay, pero de todas maneras yo creo que eh, hay que seguir haciéndolas hay que seguir manifestándose en la calle, hay que seguir haciendo bulla para que eh, esté es nuestra oportunidad y que nos tomen en cuenta. Po ahora me parece muy nuevo no es que nos tomen en cuenta es que se visibilice hacia el exterior porque es repoco lo que sale en el exterior de las, de los problemas que tiene chile se está hablando ahora de corrupción pero sale la presidenta diciendo que no que chile no es un país corrupto chile no es un país corrupto nosotros no somos corruptos los pobladores los que vivimos en este territorio no somos los corruptos los corruptos son los que dirigen el país Aquello que legislan sobre nosotros. Los corruptos ¿Mm? son los Eso que dicen son ellos. que Chile no claro. es un país corrupto. Esos son los corruptos, uh. no nosotros. Y que tiene toda la razón de decir que Chile no es un país corrupto. No, nosotros no somos los corruptos. Los corruptos son ellos a ¿Ah? los que dirigen, los que mandan, los que hacen las leyes, a quienes favorecen, ¿cuánta plata reciben? <coughs> si nos pusiéramos a investigar, ayer yo veía un reportaje así como eh, en la ley de transparencia eh, de cada diputado senador, ¿cuántos tenían acciones de empresa? Había uno que decía, es que mi empresa, eh, yo no he dinero, o sea, se ha ido como a quiebra, eh, no he tenido ganancias, ustedes se fijan en todo el tema, ya ¿y las de tu esposa? porque a sonar feo así y tu hermana ¿Ah? y tu cuñado y tu primo y tu suegro mm. no bueno, estamos hablando solamente de las ganancias que sacáis vos hablamos también de las ganancias que vos le dais a tus familiares cercanos con los que asís alianzas ¿Ah? porque ahí nos cagáis po. ahí nos cagáis ¿Ah? la ley de pesca weón. no, no la quieren cambiar, no les interesa cambiarla Están todos metidos en el chanchullo, todos. No se salva casi ni uno, hueón. Y los que se salvan están calladitos. ¿Ah? Salen con el proyecto así como, bajémonos el sueldo. Hueón, desaparezcan de nuestras vidas. Desaparezcan de nuestro país. Bueno, eso está un poquito difícil, pero es no es imposible. Claro, pues, hueón. ¿Mm? Todo el mundo, así como ahora se fija eh, en esta pelotita y todo el tema, es eh, que arreglaron los estadios en La Serena, lo arreglaron en Temuco, eh, el nuevo puerto Temuco, ¿ya hay los hospitales? ¿Importa más un balón? 24 pues 22 es que huevones corriendo atrás de una pelota. Eso lo tenemos claro nosotros, Poines, pero obviamente para ellos claro que es importante eh, dar un buen eh, una buena imagen de que somos un país que tiene los mejores estadios y que puede hacer acá la Copa América y todo eso y que puede recibir la cantidad de turistas que que, que vamos a tener en estos días. Entonces para ellos sí o para es importante porque eh, les conviene eh, hacen lazos, eh, se llenan un poquito más los bolsillos de lucas y para ellos está bien po. para nosotros nosotros lo tenemos clarísimo que, no, que nosotros en vez de invertir en, en, en, en renovar un estadio con esa cantidad de lucas, para nosotros es muy importante que eh, llevarlas a otras cosas que son necesarias para nosotros. Pero eso no lo, no lo están entendiendo. No lo están entendiendo hace mucho rato. Entendiendo que esta, estas demandas llevan años. Entonces ya no lo están entendiendo. Y si fueron capaces de en corto tiempo invertir millones y millones en arreglar estos estadios en, y todo eso para, para poder llegar a esto, que va a ser una, una entrada para el país, que claramente estoy segura que ninguna de esas lucas, lo más probable, se vaya para ninguno de las... De, los, de las demandas sociales que tenemos hoy en día como es la educación, la salud, el transporte y todo eso, el, no sé, pues, de subir un poco más el sueldo mínimo cosas así, no creo que sea como uno de los objetivos que tienen ellos para, para poder eh, eh, calmarnos un poco, solucionarnos en, en parte eh, lo, las necesidades que nosotros tenemos Eh, este asunto de, de hacer tanto estudio tantas cuestiones nosotros lo hemos dejado al descubierto acá que los estudios en realidad eh, no tienen ningún sentido no reflejan necesariamente nuestra eh, necesidad necesidades reales eh, son estudios que hacen a la pasada con sí. gente que no tiene idea de lo que es el día a día de nosotros entonces no no, no, no tengo no, no tengo ningún reparo en decir que que ellos no están viendo por nosotros y que es difícilmente vean por nosotros o sea con las noticias que tú te vayas enterando día a día de las cosas que van pasando de los de los chanchullos que se están haciendo por detrás de, de cómo están solucionando esos chanchullos por detrás entonces estáis viendo que efectivamente no van a ver nada por nosotros no. es que no no si llegan a ver por nosotros pierden ellos por pierden ellos eh, yo ayer eh, leía la columna la sobre Gabriel Salazar uh -huh. que tiró la radio, la entrevista que le hicieron y en realidad, claro, o sea, se habla de asamblea constituyente pero ¿quién la va a hacer? Uh -huh. ¿quiénes son los que van a hacer esa nueva, esa nueva constitución? ¿la vamos a escribir nosotros? ¿o nosotros tenemos que entregarles las ideas a ellos? ¿Para que ellos las escriban? Como la Comisión Angels. ¿Ah? Ellos ellos ellos escribieron y las adecuaron a... O sea, vamos a esperar eso. ¿Qué, qué, qué se piensa? ¿Cómo podemos cambiar esto? escucha la calle nomás, po. la revolución ahí. O sea, claro. ahí, hay que hacerla. Po. Porque por ejemplo, he escuchado, he escuchado así como Eso gente es. que dice, ay, yo no sé para qué tanto protestan y todo. Bueno, y si no somos escuchados, hoy hay que se recordar que grandes, grandes modificaciones de, en el mundo se han hecho en la calle. Claro. Así que hay que seguir haciéndolas. Se, se mandan cartas, con cartas vaya a solucionar. Mm. Pues parece correo palomas, pues weón no llegan nunca a destino mm. se la comen los buchos las palomas que van que mandamos cartas pum. entonces ¿qué, qué, qué hay que hacer ¿cómo podéis sumar gente tú mismo lo decíais tus vecinos ya están chatos están mm. empezando a movilizar están empezando a crear una conciencia de ver que todos los está afectando Yo creo que, que los medios de comunicación como la radio, ponte tú, de nosotros, eh, eh, a través de otro tipo de radios también, radios comunitarias, que no, no le deben favores a nadie y que tienen pueden informar abiertamente y claramente de todo lo que está impas, eh, pasando, eh, información clara, precisa y con datos reales, para que usted mismo se forme su propia opinión. Entonces nosotros la opinión lo damos a través del micrófono, pero por ejemplo a través de la página de la radio nosotros damos los hechos. cierto La opinión se la forma a usted, eh, pero nosotros tenemos acceso a esa información que no todos los chilenos tienen. O sea, si la gente se basa en la información que se da en esa cajita, cierto, de televisión, eh, no van a no van a lograr tomar una real conciencia de en cuáles son eh qué les afecta a ellos eh, que no se haga algo, ¿me entiendes tú? Claro. Entonces, si la gente se empieza a informar mejor y empieza a averiguar a través de miles de medios, no estoy diciendo que solamente la radio, o sea, lo ideal sería que se informara en la radio, pero hay otros medios también. Entonces, de esa forma, empezar a, a, a crearse una idea de cuánto me puede afectar a mí si no se hace la, la educación gratuita de calidad. Eh, oye, pues sí es es eh, un ejercicio. Por eso te digo, nosotros lo tenemos claro, claro y, pero, y no toda la gente tiene acceso a la educación. Pero es Entonces, en todo. ¿Qué pasa la, la señora de la casa eh, adulto mayor, cierto, que tiene nietos, que tiene de todo? Ella se basa en las noticias. Claro, a las marchas van a puro hacer desmanes. A las marchas van a puros esos cabros delincuentes a romper todas las cosas, a asaltar, a saquear, a asaltarlo esto, por eso, todos. Y con esa imagen se quedan, po. Pero por eso, nosotros estamos acá para mostrar la parte que no se ve en la tele, ¿no? que es el, la parte del carnaval, que es la parte donde van las familias completas, que es la parte donde hacen sus cánticos con un, con un, con un sentido, donde hay un eslogan, hay un, un letrero escrito con plumón que tiene un, un mensaje donde nosotros mostramos que en esas marchas van los adultos mayores, van los niños, van los jóvenes, van todos. Claro, Entonces, pero aparte de eso, de, aparte de la educación, aparte de la salud Lo veía, Yo el otro día decía Veía un programa sobre las pensiones Sobre las AFP eh, Que abuelitos estaban ganando, no sé, 86 lucas 60 y tantas lucas Weón, tenés que esperar ver un programa de televisión mm. Para saber que la realidad O sea, ¿te acordáis un día al año? Porque he un programa de televisión O sea, ¿en qué mundo vivís? O sea, cuando salís a la calle vais tan preocupados y tan individualistas que te preocupáis de ti mismo y de tus cagas de problemas que no te fijáis que tus cagas de problemas son la caga que tiene todo el mundo en su vida. Que no soy el único que tu mamá gana un sueldo de 60 lucas sino que hay miles de abuelos que están en las mismas condiciones. A mí a mí me da, me da rabia. Por ejemplo, ahora están dando un, un, un reportaje en cierto canal sobre la, cómo era la la, la familia Kast, Felipe Kast y todo eso. Eh... Para golpe de Estado. O sea, hay que recordarte con programas como era el golpe de Estado, cuánta gente desapareció y que quedan ¿cuántos? ¿unos pocos meses? ¿unos pocos años? Para que esta güey que impune los güeyes sigan paseándose en la calle cagados de la risa. La gente y, tiene mala memoria. Y que tengan y que al día de hoy los güeyes tengan pensiones millonarias mm. comparadas con, con los que tienen los, los, los expresos políticos. Mm. Y miles de beneficios. ¿Ah? o sea hay, tenés que estarlo viendo una vez al año o acordándote para el 11 de septiembre como fueron las weas acaso no viví día a día la dictadura que dejaron y que seguimos viviendo yo de verdad que a mí me de repente yo me empeloto y echo garabato y, y me han ganado de golpear a alguien y, y me, me siento como las weas pero es por eso po. porque un programa de televisión tiene que recordarte en qué mundo vivís y más encima el programa de televisión es ahí nomás porque podrían ir más allá y no lo hacen ¿Ah? y están todos los weones tuiteando nah, nah, nah, nah, nah. ¿Ah? los pobres abuelos, los pobres abuelos y así es algo cuando hay una marcha en contra de la AFP así es algo cuando veis un profesor de los antiguos normalistas weón te paráis por último a conversar a saber qué le pasó Cuando vemos a esa profesora que estaba pidiendo plata en una plaza, una profesora jubilada, una foto y nada más, la, la, la retuiteaste, la compartiste en tu muro. Seguiste preguntando por ella, ¿qué pasó con ella? Hablaste una vez de los paros del Transantiago, pero fuiste a tomar la micro, ¿fuiste capaz de decirle algo al loco de la micro que era un rompe huelga, un esquirol? que estaba traicionando a su propia clase, a sus propios trabajadores, a sus propios compañeros. No, po huevón. ¿Ah? No, si por Facebook, por Facebook, por Twitter, hueón, son todos los huevones son revolucionarios, todas las minas igual. Pues eso te digo, hay pocho mucho revolucionario al ¿Ah? teclado, weón. Y cuando ven ahí como siempre las tendencias, y la primera tendencia, tal programa, ah, vamos a ver, lo cambiémonos, cambiémonos de canal. Bueno, y empezáis a tuitear con la rabia que te da. ya, pues, ¿y los demás días dónde estáis? Trending topic, una hora. Porque una hora fue todo lo que pasó. Y al otro día, ¿te acordáis? ¿Te hay fijado que los supermercados, por ejemplo, en el líder de Ecuador, hay una familia viviendo afuera, en una casa hecha como de nylon, y que dentro de esa familia hay una abuela? Que fue al terminal de buses hay carpas y que ahora la sacaron porque como es la Copa América hueón tiene que haber una limpieza en la Alameda ¿te preocupa si ve una abuela pidiendo plata porque está pidiendo? ay ah, es que todavía podría estar trabajando tiene dos manos y dos pies ¿y si está enferma en la cuchara? ¿y si no quiere trabajar porque ya trabajó toda su vida está cansado hueón pero no le alcanza las lucas por eso tiene que estar pidiendo ¿Te acordáis el resto del año de ella? ¿Abrís los ojos y miráis para ver lo que hay afuera? ¿O solamente te interesan tus problemas? ¿Que no te alcanzó para comprar el pan? ¿O que el cabro chico te está pidiendo el celular? ¿Te has parado de conversar alguna vez con el loco que está viviendo en la calle? porque está en la calle? ¿Te has dado cuenta que tantas carpas que están apareciendo en Santiago Centro, en toda la Alameda... ...es casi pura gente de afuera que está buscando nuevas oportunidades porque en las partes rurales está la cagá y llegan acá y no pueden conseguir trabajo porque no tienen donde bañarse, no tienen donde lavar su ropa y pasan a ser los mendigos que tú miras con tanto desprecio. Te dedicáis a saber de España, de Argentina, de Bolivia y no miráis tu propio país ni la cagá que está. Pero cuando te tocan el bolsillo a vos alegai de verdad que, que eh yo no sé si estamos en este sistema tan inhumano o incierto y lo hicimos, lo hicimos tan, tan tan propio que no nos interesa no nos importa somos tan individualistas lo hemos dicho tantas veces somos tan individualistas que mientras no nos pase a nosotros no importa Mm. y cuando te pasa te quejai de que no recibía apoyo no recibía ayuda de que Chile es mentira que es ese país tan solidario si vos nunca fuiste solidario bueno yo yo siempre he dicho que la gente tiene mala memoria que la gente eh, tiene poca empatía con sus pares eh, que la gente vive en un mundo eh, que se le ha impuesto que es ganar y ganar plata trabajar y trabajar para poder ganar plata y tener cosas que que sean de mejor calidad, para tener cosas más grandes y, y que no falte nada. Entonces, eh, pierde su vida haciendo eso. Se olvida inclusive de su propia familia por hacer eso. Hemos visto familias que, que los padres eh, no conocen a sus hijos. Hemos visto a hijos que ven sus padres solamente como proveedores. Eh, no los ven como un protector o un apoyo de algo y eh, por algo tenemos tanta tantos niños de repente en las calles porque los papás no se preocupan porque los papás están preocupados de, de ganar mucho dinero para que no les falte nada a esos niños pero las cosas económicas las cosas materiales sabemos que están de paso eh, afortunadamente eh, tuve una, una, una educación desde niña, ...donde lo que menos tengo es apego a las cosas materiales... ...así que puede transmitir eso a, a mis hijos... ...y la verdad que para nosotros otra, otro tipo de cosas... ...son las que son relevantes... ...pero no tú te das cuenta eh, conversando con tu entorno... ...o con compañeros de trabajo o cosas así... ...que para ellos no, no, no existe eso... ...para ellos es quien tiene la tele más grande... Eh, quien tiene el auto más bacán quien tiene el, el celular más con mejor tecnología eh, quien tiene el mejor internet en la casa y eso lo satisface y eso eh, reconforta y lo llena de, de satisfacción y eso es simplemente culpa del sistema, de un sistema que nos tiene en, envuelto en el consumismo en el materialismo eh, un sistema de que está basado en el mercado, eh, en, en un sistema de que... Ahora, por ejemplo, lo que dije delante, eh, no sé, pues fui al, a la estación a, a hacer un, un trámite y vi las tiendas y toda la gente comprando, llevándose televisores, o sea, así como... Lo encontré así como casi patético, así como atroz. Y las ofertas que ponen las, las grandes tiendas, Creo que había una de que si Chile ganaba las 12 cuotas eran gratis, sabemos que eso no va a suceder, seamos honesto podemos tener todas las ganas de que Chile gane, pero sabemos que eso no va a suceder, entonces eh, la gente se compra el tema, se encalilla ahora, en las carnes están súper caras y se compran kilos y kilos de carne para hacer asado, ojalá todos los días, en eh, gastan no sea cómo estar la entrada al estadio pero deben, no deben estar al precio que, que ya es alto en, en para otros partidos me imagino para esto eh, entonces no sé pues creo que hay un, una, una, una parte ahí que todavía nos falta trabajar pero yo igual tengo esperanza yo tengo eh, arte esperanza en que en que se está haciendo bien eh, se está haciendo se está conversando más Por eso es importante que el resto de la gente también converse con el del lado, se contacte con el del lado, desde su puntos de vista, eh chiquillo, infórmense, armense de argumento, comenten las cosas que están pasando en cuanto nos pueden afectar, porque a lo mejor el vecino de al lado, como te decía, está pendiente de esa cajita cuadrada y realmente no tiene toda la información. Eh, hay gente que no tiene cómo informarse, entonces bueno, comentar y empezar a educarnos entre nosotros y empezar a informarnos entre nosotros y llegar a esas personas que, que no tienen acceso o que simplemente no quieren ver lo que realmente está pasando acá en Chile. Po. No quieren ver porque están cegados en, el, en lo que decía antes, el consumismo, el individualismo y todo eso. Entonces creo que, que no quieren verlo porque hasta el momento no le ha afectado y si le ha afectado no importa, yo tengo que seguir trabajando, eso. Entonces creo que es súper importante, eh, no sé, pues empezar allá a, a, a informarse más y a, y a hablar con los de al lado. Creo que nosotros tenemos una gran ventaja que es tener información eh, de la cual nosotros podemos formarnos nuestra propia opinión y en base a eso poder hablar poder comunicar y poder decir eh, todo lo que queramos afortunadamente a través de la radio <coughs> podemos hacerlo y, y yo puedo dar mi opinión libremente, no, no tengo una pauta, no tengo una eh, esto lo puedes decir, esto no lo puedes decir, no tengo ninguna restricción, no le debo favores a nadie, por lo tanto lo que yo digo acá es netamente mi responsabilidad y yo lo asumo Y puedo decirlo las veces que yo quiera. Y nadie me va a decir nada. No todos tienen la misma suerte. Pues, entonces, creo que... Eh, bueno, a través de, lo, de, lo, de los comentarios que ustedes hacen, también nosotros lo, los transparentamos y los decimos para que ustedes se sientan que también aquí tienen su opinión. Eso es importante para nosotros. Porque aquí todos tenemos opinión. Y en base a toda la información que se da. Eh, no sé, pues, creo que como dices tuya ya estamos eh, muchos ya están colapsando, eh, a muchos nos está llegando el agua hasta el cogote y, y, están, y se están dando cuenta de que efectivamente las manifestaciones que han venido por muchos años eh, realmente sí vale la pena hacerlo po. y es por eso que están tomando la decisión de ahora sumarse y salir a la calle y es muy lindo ver esos matrimonios con sus hijos porque creo que eh lo hijo tú estás haciendo partícipe a tu hijo de cosas que eh, y por último es muy es muy genial ir con tu hijo a, la, a las manifestaciones porque estás estás educando a tu hijo de que no te des por vencido, po. de que sea como sea, tú tenés que luchar por lo que tú querés. Eso po. Eso es importante. Y que no le den togra, que sea que no le den to y que, que o que exija eh, no sé, po. Y que tu hijo no te vio ahí abrazos cruzados esperando que el resto lo solucionara sino que te vio salir a ti a exigir algo para él y que, algo acompañe, pa po, es muy genial. y que te acompañe que te acompañe voy a leer un poquito los tweets ya espérame así como chiquillos manden sus temas ahora porfa eso. eso eso los temas musicales se me han olvidado acuérdense que cuando empieza el programa tienen que mandar los temas Ya, vamos a revisar los mensajes en Facebook también porque no Franza, Fran, ya. Fran de Beaumont, no conocía <risas> ese programa, me encanta. Dice, y "Icaí arriba y se vamos, profe." Sí, vamos con todos los profes. Sí, vamos con Yo, todos lo los profes, pero sí de los profes es eh, que no se bajen, ¿no? ¿verdad? Que no se bajen porque porque Puta de podrán alegar mucho los apoderados, algunos apoderados algunos, no todos. Pero no, no son dos, no son dos semanas perdidas, hueón. No. O sea, si ustedes se bajan, ¿qué van a haber ganado? Mm. ¿Qué le van a enseñar a los cabros si como no ganamos, hueón, agachamos el moño y seguimos? No, loco, en ustedes no son esclavos. Mm. Sigan nomás, mm. sigan, sigan y de a poco se van a ir dando cuenta que los apoderados van a van van a, van a despertar a los que faltan y los mismos alumnos. Si hay 10 alumnos de todo un colegio apoyándolo es por algo. Y es porque esos 10 alumnos merecen mm. de que ustedes eh, sigan luchando. Porque ellos creen en ustedes están enseñando una hueá muy bacán. Así que no se bajen, loco. Eso. Lea nomás lo, lo, lo, los twitters. Dice, partimos. Bueno, estaban peleando ahí el final bueno, sí, con ya. el Pablo, pero los vamos a dejar peleando por interno. Claro. <risa> eh, saludos para... Igual son los dos fachos. Sí, para Jan Troncoso... <risa> eh... Saludos a Jan Troncoso. Bueno, Gerardo y Pablo Benavides, saludos a los dos. Sí, besitos eh, para los dos. Daniela Illanes dice, lamentablemente el Estado no cubre las necesidades de la gente y se pone de lado de las necesidades empresariales. Mm. Eh, después dice, Daniel Illanes también dice, esa es la cultura capitalista que nos han impuesto en este sistema de mierda que tenemos me gustaría ver a esos patriotas que celebran cuando gana Chile y reclamar cuando nos privatizan los servicios básicos sí, ahí la Elisa dice las chiquillas no pasé de largo esta vez, me tomé un café pa' puro escucharla, saludos <risa> Qué buena. y Daniela dice mi hija de 7 años conoció a su mejor amiga en una de las marchas que la llevé que mejor recuerdo sí, sí, sí sí sí, sí. sí. sí. Eso tenemos... aparte que tú conoces gente que, que que que tú cachai que está en la misma tuya po' y que hay que gente que está en la misma tuya luchando por, por algo que va en beneficio a lo mejor ni siquiera, por ejemplo, si yo voy al de la educación no es un beneficio directo para mí pero sí para mi hijo para mis nietos, para mis futuros nietos para mis futuros bisnietos y para mi gente que viene detrás entonces eso es importante y creo que te estás encontrando en las marchas con, con gente, de, más de alguna vez te topáis con las mismas personas y te encontráis con gente que, que, pucha, marcha, marcha, y están, pues, están presentes, eso quiere decir que no se cansan, que no van a bajar los brazos, que no tranzan. Si, si los estudiantes no se cansan, ¿por qué te vas a cansar tú? Si los profesores no se cansan, ¿por qué te vas a cansar tú? Si, si están todos los trabajadores, la misma, ¿por qué tú no? Entonces yo creo que es súper importante porque... Eh, empecemos a ver más gente en la calle como la cantidad de gente que se vio hoy día tanto en Santiago como en regiones creo que fue notable ver un Chiloé movilizado un Rancagua movilizado fue muy genial ver esa esas ciudades que eh, si bien es cierto Chiloé se había movilizado por temas internos de la isla pero verlos movilizados por haciendo eh, una marcha que están haciendo en todo el resto del país, eh, genial. Y sumando ciudades que antes no habían habido muchas movilizaciones tampoco, como por ejemplo Rancagua, San Felipe. Eh, yo sé que se movilizan igual, pero eh, no son tan masivas. Entonces lo encuentro genial. Y fue en forma masiva en todas las ciudades eso es lo, lo, lo increíble lo, lo que lo que nos llamó mucho la atención hoy día y lo encontramos maravilloso y esperamos que la próxima convocatoria sean muchos más obviamente de eso se trata eh, mira valdivia por ejemplo hubieron eh, 10.000 personas en valpo en valparaíso 25.000 y en Concepción, 10.000. En Iquique, 5.000. En Antofagasta, 4.000. En Chillán, 8.000 manifestantes. Sí, pues además en el resto de las regiones que también hubieron las cifras más o menos en esa en esa cantidad. Entonces fue genial. Fue la verdad que muy yo encontré genial la convocatoria del día de hoy. Creo que como lo dijimos al principio la gente está tomando un poco más de conciencia y me parece estupendo en todo caso Sí, está en la info del Minuto a Minuto y está toda la info ahí en la radio en el www.radiovillafrancia.cl Ahí se pueden informar, está el detalle eh, de toda la cantidad de gente y toda la información con respecto a las manifestaciones que vienen a lo largo de todo el país el día de hoy. Sí, pues, y no dejemos de movilizarnos ahora que viene su cagada de Copa América. Bueno, si podemos ver el partido si nadie dice que no lo vea ahí, güey. Bueno. Mm. Pero no te vayas a poner idiota en la casa en la, en la casa, huevón, y no vayas a salir de ahí y vayas a estar tuiteando todo el día sobre el partido. Y tampoco te vayas a poner homofóbico, huevón, ahí que hay, que la negra y la hueá. De mi... verdad, hueón. Sí, sí, no, es que es increíble. No, ver... porque ya, los locos son más buenos para pelotas, pero le vayas a buscar el defecto físico, huevón. Mm. Al tiro inmediatamente para pa, pa, así como, ah, no importa, perdimos, pero weón eh, tiene una oreja más corta. Ah, weón, no, ¿cachai? ¿Ah? Que, no, que no te idioticen, weón. Que no te... Pan y circo no, loco. No puede ser pan y circo. No puede ser que hay que un asado, que te, co te comáis el pebre con el pan y que es insatisfecho, po. ¿Ah? Vamos por todo, po. Si eso se trata, si no te, no, no te estamos diciendo, no veáis la hueá. Vela. Pero si hay una manifestación a la misma hora que el partido, bueno, lleva una radio, wea, un audífono y vaya escuchando tu cagada de partido. Pero movilízate, no te quedes sentado, po, hueá. Si eso es lo que quieren, po. ¿ah? Eso, eso es lo que quieren. No quieren otra cosa. que levanta su dedito usted así? No, es que me, me, me dolió el dedo. <risa> es que me duele todo mi bello y escultura al cuerpo, ¿Mm? pero no importa <risa> bueno. sí. estamos, estamos como todos así todo hoy en día, día, oye, ¿puedo así? hacer mis descargos con el agua hoy día, por favor? Mm, huevo, me imagino que me tú llega. con el agua, no, con lago agua ese loco me lo putearía, no, ese loco lo, le pego, le pego así <risa> si lo veo mal mal no, bueno a todos pero el agua hoy día, hueón no se fueron al chancho estos locos mm. se les pasó la mano con el ácido mm. sabes que me cayó agua así en la cabeza loco yo creo que yo tengo el pelón tengo que haber perdido el pelo fue con cuática eh, de verdad las cabras y gritaban por, el, por por el agua en el cuerpo y todo el tema y ese olor almendrado que de primera tuve un mm, dulce rico o oh, después te lo encargo mal mal, mal, mal ya no están tirando, bueno igual tiran el chorro al cuerpo en ciertas ocasiones pero esa cuestión de agüita de lluvia ya te avisa que es muy cargada con químicos, demasiado eh, esos son mis descargos hoy día no y yo, yo lo dije en la mañana y lo vuelvo a repetir cuando vayan a las siguientes marchas como están tirando el rocío ese que va con mucho químico y nos ha llegado más de una vez con la Inés en la calle eh, y sientes que la ropa te está quemando eh, sácalas saca lo que podáis sacar obviamente para que no gien pelota. Pero saca lo que podáis sacar y cuando llegues a tu casa eh, simplemente sacúdete o límpiate con un con un paño nomás, porque la verdad que si te ducháis con agua caliente es pero quemarte vivo es morir. A mí me pasó, que por eso lo digo. Fue horrible. Fue horrible, sí, fue horrible. Llegar después de esa marcha que me había mojado, ¿verdad? Que estoy más está chujando el poncho. <coughs> eh Llegué a mi casa a bañarme para sacarme el químico y fue atro. Así que la verdad que no lo recomiendo. Eh, pero son tips que vamos a, a aprender de a poquito. Yo creo que sacudirse nomás. No, bueno, yo creo que hay que, hay que echarse bicarbonato en polo. Sí, directamente al cuerpo. No, yo creo que sacudirte nomás es como... Ay, perdón. Eh, yo creo que sacudirte es como como lo por, por, por el momento ya después cuando se te quite el ardor y todo eso ahí quizá pegarse una ducha pero antes de eso, nada porque la verdad que yo llegué a hacer eso y fue horrible así que prefiero que le, es un buen consejo de esta humilde callejera que sale a las manifestaciones <ríe> y que está resfriada por lo mismo por eso hoy día no fui sí, porque sabía que me iban a mojar oh, como pobrecita. que traigo el guanaco oye y hay hartas manifestaciones esta elevación el transantiago que esta mañana también en los héroes mm. a las 6 y media si no me equivoco se sí, voy a ver al tiro para para dejar dar la información completito claro. mañana hay una evasión entonces de, en la estación de metro del metro de los héroes vamos a ver al tiro mm. Eso. Y mañana acuérdense que hay un partido de baby también que van a ser los estudiantes y en Plaza Italia al, al mediodía sí, Dice, llaman a evadir eh, y manifestarse en contra del Transantiago este jueves 11 de junio Jornada de protesta, metro los héroes a las 18.30 horas mm. con, la, por, con la consigna, con más fuerza y las ganas de derrumbar las leyes de los corruptos de este país ¿Ah? Así que no se les olvide, 18.30 horas plaza los héroes a las 11 eh, mañana 11 de junio ¿Ah? así que para que estén todos ¿Ah? sí pues esto me... del, del pasaje nos afecta a todos por lo tanto todos deberíamos estar ahí presentes con respecto a ese tema así que eso yo encuentro que ya entregamos eh, <risa> la información de mañana de las actividades que hay mañana y Eh, hablamos de la marcha de hoy día, eh, <coughs> hablamos de, de, de las demandas que hay en, eh, a lo largo de todo el país con respecto a diferentes eh, cosas que nos afectan a todos nosotros. Hoy día la CONFES también entregó... Eh, Ese, esa información con respecto a, a lo que ellos están proponiendo, las propuestas para, para poder llegar a una real eh, educación. Así que es importante, chiquillos, en la página de la radio también está el, el, el librito completo que ellos entregaban hoy día Eh, así que es importante que ustedes también lo puedan leer y se puedan informar de cuáles son las demandas los chiquillos hicieron un buen trabajo ahí porque recogieron todas las la, la demandas de todos los de todos los actores de la educación ¿no? de la, eh, secundario universitario eh, industriales los profesores los trabajadores todos los actores que tienen que ver con la educación y eh, un, una, un, una petición bastante completa así que sería bueno que la, la se den el tiempo de leerla para que sepan efectivamente a lo que están apuntando ellos. Sí, y recordar también que hay hartas universidades y, y liceos y colegios que están en toma. Sí. Ah, y prestar apoyo ahí a los cabros que están, no sé, un termito con agua caliente. Por último, cuando uno pasa decirle, cabros, ¿sabes que estoy con ustedes? Vamos, denle nomás. Tirarle una moneda. Puede... Mm. Claro. Po. Hay cabros que están así en los paraderos pidiendo monedas que es para la alimentación de ellos. Sí. Mm. Ah, recordando que la Junaep no cumple durante las la, la tomas o los para no cumple con, con la entrega de alimentos. Así que eso, pues. Eh, ¿Cita a vos? ¿Vamos a una pausa musical? Porque todos los cabros como super aburridos. Eh. Ya, nadie twittea. Mm. ¿Tan como sí, todos muy relajados? No, pero hay harta audiencia. Sí. Hay bastante audiencia. Ah, tan tosquito. Sí, hoy dice Elisa sí. dice, ese agua de los químicos en el agua diría considerarse tortura, ya que los culiados no te pueden tirar al suelo te torturan. Sí, es que sabes que es verdad. Mm. Te tira el agua. A mí a mí a mí por lo menos el efecto que me hace es que me <coughs> me empieza a picar eh, los ojos. Entonces, por lo tanto, no veo, porque tengo que mantenerlos cerrados. Mm. Me cuesta mucho respirar porque te empiezas a ahogar, te arde el cuerpo, tenés que parar por necesidad, tenés que parar. Y al parar, estar ciega y tratarte de arrancar o no sé, eh, de resguardarte, eres presa fácil para que te lleven detenida. Mm. Termina ahí vomitando, escupiendo, tosiendo, estornudando los ojos, después con el sol, antes lo encargo, patrón. Eso parece, me, me quería sacar un ojo, te juro, lo he tenido así como... Porque era mucho. ¿ah? Y, y en realidad es, es una tortura el, el no respirar, el no... El, estar así ahogado, no, es atro, atro, atro, atro. atro sí. uh -huh. Dele nomás... Si Oye, bien. sí, antes quería leer un, un mensaje que dejaron en Facebook ¿Sí? de Mónica Hidalgo que nos dice, buenísimo, felicidades. Adoro escuchar este par de mujeres empoderadas con conciencia contrainformando informando. Ay, Eso qué le bien. Gracias, Mónica. Gracias, Gracias. Y eh, fuera del aire yo. Ya, pero usted, usted ponga música. Eso. Ya, ¿va a buscar la música? A la nomás entonces. Ya, pues entonces vamos a la, a la pausa musical. Sí. Y luego volvemos con más temitas. Eh, va a ir una pausa porque queremos ir a buscar un poquito de agüita porque estamos medio ahogadas aquí adentro también. Sí, <risa> que yo estoy muy resfriada. Ese es el tema. ¿Qué te reí? Me, me río eso, ah, de, de buscar agüita. De buscar agüita. ¡Déle nomás! Ya, vamos a la pausa. Vamos y volvemos, no se vayan. Barrio, puño en alto, corazón abierto Los sueños, el barro, la basura, las esperanzas, la pichanga perdida, la feria, los niños, los cartones, la policía. Oh. Yo vivo en el barrio, niño en alto, corazón abierto. Protesto contra el crimen más obsceno que se haya cometido y que se llama gobierno Aquí En mi tierra las cosas andan duras, lo mismo pasa en Salvador, Brasil, Honduras Esto no va a parar hasta abolir la dictadura Con disfraz de democracia se rebeldes mi cultura escuche el ruido de mi pueblo resurgiendo Se rompe el hilo que nos está conteniendo Y combatimos la mentira, al mal gobierno despierta Juntos unimos la voz para decirte protesta Protesta más que un derecho es una obligación nación cuando los medios mienten es porque te asiste la razón ni con bombas ni metras podrán callar la rabia acumulada que rodea la nación es por eso que voy a insistir es por eso que voy a resistir porque todo lo que hoy hagamos dejemos de hacer formar parte de la historia? Llamando la historia. atención para mi hermano el desconfiado El cayó, no procuró, se convirtió en el malvado Yo no soy el creador para llamarte de nuevo a casa Pero seguro que en tu dolor conocerás a tu propia raza Por mi raza hablará el espíritu, ¿entiendes lo que vivo Lo habrás entendido cuando no discrimina a tus hijos el mensaje clave Una proeza desde adelante, la protesta no es madre Despertarte de tu franja Soy el eco de mi gente Se levanta. no hay bondad en ningún gobierno, solo creo en la organización real del pueblo, en los que van más allá de lo establecido, en los que buscan libertad porque hay motivos, todos unidos seguimos luchando. El más grande cambio Con corazón, con cada colaboración Codo con codo con todo en conexión Con con la conciencia y con intención Es la vivencia de la generación Uniendo fuerzas para poder crearlo Somos uno, vibrando y conectando cada camino que cruza fronteras Cada guerrero que deja sus huellas Protesta, esta canción es de protesta Vencer el miedo y unirnos es la propuesta Protesta, alzar la voz en todos lados Pintar paredes, organizar todos los vecindarios Protesta, esta poesía es de protesta Las barricadas y las marchas son respuesta Protesta, hay otro mundo que es posible La unión hace la fuerza y nuestro sueño es imposible Este es el drama de todos los días, es la que Están contra su propio pueblo Nuestra indiferencia no va a solucionarlo Hay que manifestarlo La violencia aquí tiene forma de silencio Y si no piensas en gritarlo Aquí nadie va a venir a hacerlo en tu nombre No importa si eres hombre o mujer El poder se encuentra dentro de tu ser Dentro de tu ser Quieren callarnos, pero ya aprendimos a gritar, a protestar, y solo fue por la necesidad cual pacifismo? Dime tu cual no violencia? Aquí la gente se defiende como el Mapuche a su tierra Haz que las calles hablen, que griten, que salen, que sienta el poderoso que ha empezado ya el combate Que la miseria que nos tienen sometidos, va a ser la pólvora que queme sus castillos Unos piden paz, otros buscan guerras, en esta vida cotidiana te envenenan Encadenados a todo tipo de leyes la estupida que solo te explota Deja dos escuelas Marcas sin huellas Y absurdas etiquetas Comerciales basuras Promoviendo violencia Hoy nacen guerreros Sin a la protesta Y hazlo a tu modo, en este campo de batalla vamos codo a codo Somos el contingente interminable de los otros Y somos invencibles porque descubrimos que no hay yo sino nosotros Esta comitiva avanza, ni un paso atrás Coloreando va la marcha con tanta diversidad Es el poder de la palabra que ya no podrán callar Pues mucha sangre fue ofrendada en busca de esta libertad Cuando el barrio está en peligro, todo está permitido Lo único no aceptado es no luchar por él, mi amigo La principal batalla es la mente del enemigo Por eso siempre marcharemos por el mismo motivo La revolución, la escuela del justo y trabajador La revolución, una idea pura del corazón No temas de gritar, pelea por todos los motivos Pues los que mueren con honor nunca tendrán olvido La calle está catequistas, líderes sociales y también artistas, sindicalistas, zancaristas, comunistas, estudiantes y maestros, población no conformista, que levantaron la mirada y decidieron que las botas militares no querían en sus caras. Salieron a la calle, salieron al barrio, a la comunidad y al vecindario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 aparecer un tu cuerpo pero no tu ejemplo ahora intentamburar Fins demà!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 ya estamos de vuelta luego de una exquisita pausa musical poniendo algunos temas ahí de nuestro agrado ya que ustedes no enviaron ninguno <risa> eh, Así que estamos de vuelta flojo, ya Sí, están muy flojos hoy día Creo que quedaron muy agotados con las marchas de hoy en la mañana al parecer pero hoy día están muy flojitos, nadie quiere opinar con nosotros Bueno, los está Gerardo con nosotros Eh, está la Elisa Monti, el Pablo, la Daniela, eh, así que igual saludo para todos ellos. Eh, y el Yan, sí. Y la Belencita igual. ¿Ay, ¿Ah, la Belena apareció? Mesh. Apareció la Belencita. Qué raro. Bueno, en fin. Eh, <risa> buenas noches para todos, así que gracias por esperarnos y por por estar con nosotras y, y vamos y vamos a, a, a sacar eh Eh, vamos a tocar ahora bueno vamos a seguir hablando bueno como están todos hablando de lo que pasa en Paine ¿eh? mm. eh, de que es eh, y le hemos hablado tantas veces de la impunidad del hecho de que te topí en la calle con tu torturador mm. o con el que desapareció tu familiar a tu hijo, a tu marido y que vemos la impunidad y lo peor de todo es que entre los que nos gobiernan los que nos crean leyes están esos po, los que son los impunes los que no han, sido, no han podido ser tocados lo que esta famosa democracia nunca los ha querido perseguir nunca los ha querido encarcelar entonces que los tiene blindados exacto y llenos de beneficio obviamente donde en realidad no hay una reparación verdadera para cada cada uno de los que sufrió en dictadura lo dijimos la otra vez, sufrir la dictadura no es solamente haber sido detenido y desaparecido haber sido golpeado ilegítimamente ilegit el haber sido torturado, el haber sido privado de libertad la, la, la dictadura se, suf se sufrió de diferentes formas Eh, cambiando estilos de vida rotundamente, siendo despojado de tus tierras de tu casa, siendo apuntado, siendo eh, humillado, vejado y que al día de hoy esa gente que te hizo tanto daño se pase impune te responda ¿eh? te, te, te vuelva a maltratar y que la ley los ampare en qué clase de país vivimos en que el asesino está libre y el que lucha es el que es el que es reprimido, el que es violentado, el que es torturado nuevamente. Se supone que tenemos una presidenta que dijo en algún minuto que fue, eh, tomada, fue prisionera política, que, que fue torturada, pero después se fue a Estados Unidos y se educa para torturar. Y vuelve a Chile siendo ministra, siendo presidenta, y no hace nada. Ese y tenemos lo quitado, todos, la... todos los expresidentes que han pasado, que se dicen ser del pueblo, que se llenan la boca, que se lavan la boca eh, con el pueblo, con la gente que sufre. Mantienen esta impunidad y como decía y tú, la blindan, hueón. Mm. Yo veo a quien asesinó a, a mi vecino, a mi hermano, a un primo. Yo lo escupo, yo lo pateo. Y después me dicen que soy re rencorosa, que yo no sé olvidar. ¿Cómo podéis olvidar? ¿Cómo podéis perdonar si no hay justicia? no hay y, y lo peor es que no hay verdad todavía. Es como cuando son las fechas emblemáticas acá en, en el país un 11 de septiembre, un 29 de marzo y hay gente que comenta y dice esta gente que vive en el pasado en el pasado es importante eh, tenerlo presente porque de ese se aprende Eh, y el pasado no puede quedar eh, olvidado porque no hay una reparación como, como corresponde. Cuando vemos un programa donde sabemos de que las personas, como dice Inés, que torturaron y que abusaron de ti o, o de, tu, de tu mamá o de tu papá o de tu hermano o, o de cualquier familiar o de un vecino, y, y sabéis que él anda impune en la calle ejerciendo una profesión ganando dinero, eh, muerto a la risa y y en y bien, po, y no po, no la, algo algo está mal. Esto no, no no debería estar sucediendo. Se supone que las personas que le hicieron tanto daño a nuestro pueblo, a nuestro país, deberían estar todos encarcelados. Eh, deberían estar todos eh, pagando de alguna forma Eh, toda esta eh, matanza que se hizo en, en, en el 73 en el golpe, eh, toda esta tortura que se hizo durante el resto de, de, de, de todo el gobierno militar, que fue un, un gobierno de dictadura, Eh, que fue una dictadura cívico-militar, porque no olvidemos nunca que también eh, esto no, fu no fueron tan solo los militares los que abusaron de todos nosotros, sino que muchos de los civiles avalaron toda esta esta dictadura y ahora son los que salen a decir que están, no, que ellos nunca estuvieron de acuerdo, que no, pero en el momento los que se lo pasaron por la raja, por loca. En el momento de los que hubo no, no, no hicieron nada para detener todo esto y ahora lo hacen menos, po. Menos porque ahora están, volvieron de, de, del extranjero mucho, eh, del exilio, y volvieron con unos cargos, con unos títulos, con cosas, y, y siguen recibiendo beneficio, y, y pues están en cargos públicos ahora, cuando las verdaderas víctimas, que son los expresos políticos que lo pasaron mal, están... Eh, luchando, lucharon más de 40 días en una huelga de hambre eh, donde consiguieron ¿qué? una mesa de trabajo en la que están todavía y que ojalá que, re, que salga de un puerto todo eso porque la verdad que tenemos tanta desconfianza con la clase política eh, hay tanta desconfianza con respecto a cada uno de los integrantes de esa política que la verdad que cuando dicen no, nosotros vamos a ver, vamos a solucionar Eh, permítannos dudar, por eso hay que estar ahí presionando siempre y teniendo esta memoria presente para recordarle que, que estas cosas no pueden suceder, que lo que la gente que hizo tanto daño eh, no puede estar libre caminando por las calles y, y qué desagradable debe ser toparse con un tipo que te violó en épocas de dictadura. Debe ser atroz... Eh, Encontrarse con él. Voy a leer un poquito el extracto acá que, que salió eh, por, por lo mismo que estamos hablando. Dice, investigación revela, bueno esto es de Monogamba. Mm. Dice, ¿cómo la familia Kass colaboró con asesinato y se enriqueció en dictadura? Eh, dice que el director mostrador publicó un extracto del libro de los periodistas Javier Rebolledo y Nancy Guzmán, que estará disponible el próximo año, que trata sobre el rol de los civiles en, dicta en la dictadura de Pinochet el artículo se centra en la participación en la represión de la familia Kast dueño de la cadena Bavaria en la zona de Paine donde hubo masiva exterminación de campesinos favorecidos por la reforma agraria. Christian Kast, hijo del, del propietario del establecimiento Bavaria fue citado a declarar por la justicia en 2003, causa que fue revierte el año 2002 por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel María Estela Elgarrista acumulándolas en una sola denominada Paine, producto de que 70 ciudadanos de las localidades como Pintué, El Escorial, Chada, Culitrín y Hospital, entre otras, habían sido asesinados o permanecían desaparecidos. En esa ocasión reconoció que acompañamos a carabineros al sector de Aculeo a saludar a agricultores del lugar y a celebrar lo acontecido ese día. Ese mismo 11 de septiembre, condujo hasta la a la hasta la subcomisaría el Datsun 1500 color verde de su familia, cargados con alimentos de Bavaria para los carabineros, pues en ella los funcionarios tenían una olla común. fue invitado a quedarme en el lugar hasta el día siguiente, declaró. En ese lugar fueron vistos por última vez gran parte de los desaparecidos de Paine. Christian Kass es el actual presidente de la fábrica de cecinas, restaurantes y roticerías Bavaria. Conocida empresa del rubro alimenticio que tiene sucursales a lo largo de una parte importante de Chile. Y hermano del actual diputado y vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente UDI, José Antonio Kass. Además, es tío de Felipe Kass, diputado y líder de Evopoli. Con el golpe militar, la familia Kass fortaleció su posición social y política. Miguel, el mayor de los hijos, economista de la Universidad Católica y con posgrado en la Universidad de Chicago, pasó a ser parte de los civiles que trabajaron para la dictadura. En 1978 asumió como director de la Odeplan, en 1980 fue designado por Augusto Pinochet como ministro del trabajo y en 1982 presidente del Banco Central. A partir de ese momento se transformó en una leyenda dentro de la extrema derecha, ya que junto a Jaime Guzmán había integrado la Fundación del Gremialismo, movimiento político que sentó las bases de la Unión Demócrata Independiente UDI. Partido político nacido para <risa> dar el apoyo social e ideológico a la dictadura de Augusto Pinochet. Luego de su muerte, dos de sus familiares directos asumieron la representación política de la familia. Su hijo, Felipe Cash, Ingeniero de la Universidad Católica, militó en la UDI y posteriormente formó Evópolis. Durante el gobierno de Sebastián Piñera fue ministro de Planificación Social y que tanto ayudó con la ficha 2.0 de Protección Social que sí. se le ocurrió al joven ahí. Sí. En las elecciones presidenciales fue jefe de campaña en el comando de la candidata Evelyn Mata y actualmente es diputado por Santiago. José Antonio, hijo menor del matrimonio casrich es conocido como un bastión político valórico de la derecha más dura. José Antonio se ha caracterizado por su discurso de protección a la vida, mira tú, ¿eh? uh -huh. al referirse a la posibilidad de discusión sobre el aborto en Chile. Su oposición a la pastilla de contracepción de emergencia, la regulación de la vida en pareja de homosexuales, la adopción de niños por pareja gay y el matrimonio gay han sido sus caballos de batalla, erigiéndose como uno de los hombres más conserv conservadores al interior de la Audi desde el comienzo la empresa familiar Bavaria estaba presente en las cargas políticas de José Antonio y Felipe oye qué linda esta familia mosa. aboga por la vida, no al aborto en mocha en mocha no al aborto mm. no al matrimonio ni a la unión civil de los homosexuales mm. no a la adopción por parte de las parejas gay porque hay que proteger la vida Qué lindo lavarse la boca, weón. no Y cuando hay actos en contra del gobierno venezolano y que tengan que pedir derechos humanos en Venezuela, son los primeros hueones en pedir derechos humanos. Cuando los los que estaban en Chile se los pasaron por la raja. Les importó una mierda. Con qué cara, hueón. Con qué cara. Vos deberíais estar presos, ustedes dos, su familia completa, hueón. Más de 70 personas asesinadas y desaparecidas en manos de ustedes y vienen a hablar de ética, vienen a ser probidas. Oh, weón, es cari y raja, por loco, cari y raja. Eso, weón, hay que escupirlos, pues, weón. Tirarles manzana a toda la weá. Envolverlos en papel a luza pelotarlo envolverlo en papel a luza <risa> ponerlo en un poste bueno y recibir el escarnio público, que quien pase púntete en la raja para los huevos, ¿no? mm. eso es lo que deberían hacer ¿Ah? sí. Ego, eh, de verdad que es eh, horrible es súper insultante cruzarte con este tipo de gente y no hacer nada y hacer vista gorda no y dentro de todo, podemos hablar de los castes Pero también podemos hablar del hueón del Ponce Lerú, uh -huh. Y que todos estos hueones cerraron los ojos y se fueron a pedirle plata, por loco. Uh -huh. ¿Ah? Cuando ahí en toda su fábrica, en todas sus empresas se, so se torturó y se desapareció gente, se asesinó gente, hueón. Uh -huh. Y lo bueno es que dicen vender eh, la palabra concertación, la democracia, hueón. Y que según ellos sufrieron la dictadura y todas las hueás agacharon el moño. Y pidieron plata y recibieron plata cagados de la risa y cerraron el hocico. Mm. Puta, que les dolió, weón. Les dolió caleta. Y si empezamos más para atrás, weón, la media cagadita que dejamos. ¿Mm? Los frey, weón. Pa que es si que uno no de puede nombrar. Ha... Pues estas weonas de las Allende, weón, le mataron el papá, loco, y... <coughs> eh. Y seguís con todo, huevón. Y el, en el Senado y en los diputados son todos amigos. Todos son amigos, huevón. Te fu automático, ¿Podemos partir con cuánto? ¿Ah? Los Fonapen, Cardo y mencian por acá. La y ve. no la vi, huevón, la vi. Sí. Y te sentái con esa momia culiada, huevón. Y encima creo que ah, y no, volver y, a ser eh. por pues las buenas costumbres sí, perdón sí. a mí se me va a la mierda las buenas costumbres Si tengo al loco ahí que mató y desapareció a tanta gente de mi partido mm. o te duve el compañerismo Hasta ahí nomás lo camarada llega hasta ahí nomás te tapas la boca con luca mm. como dice la lisa capo dice es aberrante verlos en la tele dando discursos de provida diciéndote cómo debes vivir cómo debes cuidar, eh, cómo debes manejar tu cuerpo, cómo debes vivir en sociedad, eh, ellos poniendo sus reglas, eh, según su ética y su moral. Sí, mm. yo también leía un reportaje sobre los niños desaparecidos o los niños asesinados en dictadura. Y no fue una cuestión eh, que dijéramos que fueron pocos casos, Niños de 8 años, de 13 años, sí. que estaban jugando en la calle o que los tomaban detenidos, los tomaron en el puente el Mapocho y los hicieron correr sí. y los dispararon. Y después te lo hacían pasar por enfrentamiento y de ellos no se supo nunca más. Sí. Nunca más. Y de los asesinos tampoco. Y me habláis de reconciliación. Me habláis del perdón. ¿Me venía a hablar de los derechos humanos en otro país cuando los, acá en Chile te los pasaste por la raja? ¿Me venía a hablar que no, no puedo abortar porque es una vida? ¿Cuando tenéis las manos manchadas con caletas de vida? ¿Me venía a hablar de que soy violenta? ¿Y ¿Por qué será? Me violenta ver este tipo de reportaje Me violenta saber que estáis en un peldaño o bueno, donde estáis haciendo leyes que decís vos a favor mío. En que vos decidí y tenís las manos manchadas con sangre. Y los bolsillos cargados de dinero para pagar favores porque fuiste a pedir plata donde había un, una, una casa de tortura porque fuiste a pedir plata a un huevón que financió y avaló la la dictadura en este país. Entonces es como bueno, hay hay que hacer una limpieza ahí enorme y, y la tenemos que hacer nosotros. ¿Qué qué, qué harían ustedes con estos huevones? Esa es la pregunta. Nosotros decimos a luz y todo o sea, ¿puedo darme opinión realmente, güey, en qué es lo que haría no, yo? No, pero bien, honestamente, lo que está dentro de tus capacidades lo que pudieras hacer. Por ejemplo, para mí, en este minuto, si yo me encontrara con uno de ellos, voy al centro y me cruzo, o sea, me lo empapelo, obviamente. Sé que van protegidos por todos lados, solas no es mucho lo que podría hacer más que echar y hablar y, y decir cosas con, y a lo más tirarle un par de piedras o tirarle un, unos buenos escupos y eso sería lo que podría hacer yo la Carmen Gloria, a eso me refiero sola pero yo siento que eh, eh, por lo general la gente nunca anda bueno, andamos todos solas en la calle, pero por lo general siempre andamos con un amigo o algo Y no sé, po, yo yo creo que dos más dos y vamos sumando nomás. Po. Y entre todos estos gallos, estos gallos no se pueden seguir burlando de nosotros. Entonces, en acto que hay, en, en, en cualquier exposición que tengan, uno tiene que hacerse manif manifestarse ahí y hacerse presente y, y gritarle hasta más no poder y humillarlo y, y refregarle en la cara a todo lo que, lo que que el desprecio que nosotros les tenemos. Hablando yo, ejemplo, en el nombre tuyo, en el nombre de todo Yo, por ejemplo, yo esperaría que las mujeres se fueran. No, no esperaría la muerte para ellos. No, po. no yo tampoco. No, porque sería un descanso. Yo po', creo que buena. la sufra De eso se trata, po. Eh. y sería una cárcel en condiciones inhumanas como están muchos los presos de, de, de hoy en día. Mm. ¿Cachai? El que tengan que dormir eh, hacinados, eh, mojados que si tengan que poner no sé, po, eh, que la familia vaya a hacer la cola como corresponde, como lo hacen los presos, las la familia de los presos normales, pues, huevón. No que entren ni salgan a la hora que quieran, que si tienen que si están enfermos se si tienen que aguantar el dolor nomás por no ser que sea grave que se vayan al hospital eh se vayan al hospital penitenciario, pero no al hospital militar ni a diprecan ni en esas hueas, pues, huevón. ¿Mm? esa hueá es la, es la que me gustaría de repente yo he conversado así como hay un tweet que sale toda la noche así como se murió la vieja, no mm. no estoy esperando que se muera wean. yo estoy esperando que quede en, en soledad absoluta que la vieja se muera de achaques de achaques graves po, que sufra po, que siente ese temor de que está sola de que ya no tiene apoyo, de que no está blindada. De que no puede salir a la calle, si eso es lo que yo pretendo. De que esta gente sepa que no puede andar por la calle y por la vida paseándose como si nada. Y como que se sientan con el poder. Yo siento que nosotros nos tenemos que empoderar cada vez más. Y cada vez que veamos a alguien de, de algún político, un empresario eh, que prestó eh, y se prestó para todo esto, eh, escupirlo, eh, tratar de agredir. Yo de verdad que ahí yo me voy a la violencia, sí, todo el rato. No no tengo problema con decirlo. O sea, si yo pudiese pegarle un combo uno de ellos, lo, lo, lo pego. Claro. No, no tengo es problema la, en decirlo. Es por la raya acumulada. Eh. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que esperamos, po, hueón? O sea, vemos a todos estos tipos, o sea, la ve, po, hueón, la ve. Pero maldito. Que fue el que enseñó, el que practicó tortura el viejo ¿Ah? me molesta o esa su forma de, de ser. ¿Y, y es como, pues, o sea, su fantoche eso, Y esa esa huea, o Es como wea. yo soy la ley, puhuan. ¿Cachai? Esa huea es, po. tú eres ¿Ah? inferior y tú no me puedes hacer nada a mí. Ah. O sea, yo lo pillo en la calle, de verdad, que le junto saliva hueón, y le tiré un suer, jajo. <risa> Teníamos que tirar la caleta, hueones, gargajo pues, es como lo más... Pero yo siento que eso... Yo cada vez que voy al centro... Ponte tú, me fijo o si sea, hay alguno de estos güeyes... Para gritarle un par de güeyes... Y, y que ellos se sientan que no pueden andar en la calle libremente. Libremente e impunes, po. Que ellos sientan que la gente no está de acuerdo con ellos. Imagínate en Paine, güey... En un, un, un poblado empobrecido, campesino... Que, que sufre todo lo que se guía... Eh, lluvia, anegamiento, o sea, las tiene todas, las sufre todas. Entonces, es, eh, no sé, po, que vayan a comprar, weón, y que se topen con ellos, mm. y que el loco, así como, no sé, po, weón, si alguien le, no sé, oye, mi esposo está apareciendo a buscarlo a Argentina, weón, ¿qué te creí? Mm. Soy un chuche sumare, weón. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo aplicáis el dolor y la rabia de verlo todos los días? ¿Cómo no entienden estos gobiernos de mierda sordos que se tapan los ojos, abren la boca para recibir plata porque están tapados en plata, weón? Todos estos weones que están en el Congreso están tapados, forrados en plata. Empresas por doquier hacen los hueones ¿cachai? Tienen activos por todos lados. Y después me vienen a tratar de violentista. De ¿Cómo no violentarse? Esa es la pregunta. ¿Cómo no violentarse <coughs> todos los días? ¿Qué esperan, güey, que sea la, man, la, la ovejita mansa que siga al pastor? ¿Cómo no danme rabia, güey, cuando cuando la gente, güey, o sea, que la güey es la presidenta, se va, güey, de gira, Y le promete a la iglesia que si hace una nueva constitución, la iglesia va a estar presente. Bueno, y no estáis cerrando las la, la puertas en la cara nuevamente. Mm. ¿Vamos a salir de la dictadura de Pinocho con tu nueva constitución para meternos en la dictadura de la iglesia? Mm. Sí, porque esa es otra dictadura. ¿Ah? Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a esperar, weón? Que ahora el partido de fútbol y se te olvide todos los dramas que tenés porque Chile ganó. ¿O qué? ¿Alexis Sánchez te va a traer la comida el otro día a la casa? ¿Te va a cargar la VIP para el resto del año? A mí de verdad que me, me molesta saber qué es lo que se viene eh, con respecto al fútbol y me molesta porque lo hemos vivido en, en épocas anteriores que ni siquiera hemos sido locales, así como país, <coughs> um, y la gente anda embobada con el tema del fútbol. Yo encuentro que está bien, ¿cachai?, la diversión y todas esas cosas, ya lo dijimos delante, pero estar embobados con el tema y olvidarse de todo, inclusive... Um, que se sientan orgullosos de que el jefe los va a dejar ver el partido eh, pero eh, eh, no van a, no se van a tomar la hora de colación eh, pero van a poder ver el partido o van a trabajar una hora, eh, una, hora una hora después claro ¿eh? o, o, o tienen que llegar antes para que podamos terminar de trabajar a las 5 y así ustedes puedan ver el partido claro súper bueno mi jefe super bueno. no super se bueno. tome la hora de colación hoy día porque así se va a poder retirar un poquito más temprano para que pueda llegar a ver el partido a la casa en realidad lo encuentro así Cla hoy, pero si sí no va a faltar Juan. así como eh, no y van a llegar así a la casa y apúrate la, la, la. y prepara ah. el asado porque vamos ah, yeah. a ver el partido claro, vamos a ver el partido mm. No van a faltar los bueno es que estén con la cabeza para en un cine bueno en el mall en plaza y tal en plaza hay en el paseo ahumada mm. en esas pantallas gigantes ah van a cortar la calle los pacos para eso porque ahí la pueden cortar púa sí porque se va en beneficio de la ciudadanía porque a la ciudadanía les conviene tenerlo adormecido. Entonces ahí van a ocupar todos esos recursos para poder embobar a la gente y mantenerla distraída con el tema del fútbol. Así se olvidan un poco y, y, y se mantiene el país en calma para dar una buena impresión hacia el exterior. Claro. Hoy vamos a leer un poquito de los tweets. Ah, te imagináis, weón. ¿Te imagináis chilegana? <risa> <risa> es que ahí se nos olvidó todo. ¿Eh? ¿Sí o no? Sí. O sea, a mí no se me a olvidar, güey. No, pero, pero otro, estamos weón, hablando en generalizado. ¿sabes? Sí, mm. dice... Eh, Elisa Monti dice... La impunidad se hace política de Estado al estar en cargos públicos criminales como Cas La B, Rosauro Martínez. Mm. Sí. Eh, Belencita dice... Todos deberían pagar, acá no hay ni verdad ni justicia. Elisa Monti dice, es aberrante verlos en la tele dando discurso de provida diciéndote cómo debes vivir, mm. no al aborto, y las mujeres embarazadas, asesinadas en, en dictadura, alzaron la voz por ella, por eso feto? es feto. Eso lo puse eso por eso es feto. Mm. Eh, Jan Troncoso nos dice, escuchando a la RBF Radio Popular, las hijas de Afrodite jugando en la máquina con mi hijo... ¿Qué mejor día miércoles por la noche? Gracias, Jan. Beléncita dice, uf, eso sí que da rabia. a lo respondiendo a responder a relisa sobre el aborto y todo el tema. Gerardo Benaví la hija de Rita, son compañeros de cartón, de iguales prácticas que los gremialistas que venden a sus compañeros con tal de no mancharse. Y desbordes pidiendo medallas para los que bombardearon la moneda. Ni se arrugan para decir huevadas impunemente. Sí, pero si fueron ropa igual los castigan, po. En esta huevada, no, esta huevada los dejan que hablen nomás, pues, y que hagan lo que quieran. ¿Mm? <coughs> eh, también nos ve, nos ve una nos manda una foto, dice, "La hija Perdita encontré buena esta foto." Dice, "Ser profesor sin lucha es una contradicción pedagógica. Si luchas conmigo, bienvenido. Si luchas aparte, lo agradezco, sino que es luchar te respeto. Si me criticas, lo comprendo. Pero si intentas detener mi lucha, pierdes tu tiempo porque yo soy maestro." Mm. Bonito. Bonito. Gerardo nos dice Hoy me desahogí gritando a que estaban por la vereda Que bajaron a la calle Sí, los hipócritas marcharon Mira ¿verdad? tú Elisa Monti dice Estos asesinos torturados instructores en tortura Hicieron y hacen políticas públicas No me hables de reconciliación Toda la verdad, mm. no, no se puede hablar de reconciliación Apareció Sultana Hola Sultanita Hoy apareció. Oh. Dice incendia, vamos. Lo peor no es que una odia al fútbol al menos yo odio como la gente se idiotiza por uh -huh. una cuestión que además esta regla sí, sí por... eso es eso decía es. mí, por lo que decía Adianne, estoy de acuerdo con lo que dice la sultana. Eh, eh, no, no, no, no, a mí me gusta el fútbol. Yo soy colocolina, soy india. ¿cachai? Y no tengo problema en decir eso y me gusta eh, ir al estadio y todas esas cuando uno puede, cuando uno eh se dan las condiciones para ir. Pero eso no te tiene que embobar, no te tiene que sacar de la de lo, de lo, del, del diario vivir. Eh, entonces, que la gente vive en torno al fútbol en estos días, esa, me apesta. Man. Yo creo que a eso se, se refiere la, la sultana, porque la verdad que es eso. Que la gente anda embobada, eh, se dejan pasar a llevar, como estábamos diciendo antes. Que lo, claro, la, eh, los jefecitos les dan permiso para hacer y para poder ver el partido, pero a cambio siempre van a pedir algo entonces después usted me recupera, no sé, por otro día o llegue un poquito más temprano o se va un poquito más tarde o no se tome la hora de colación y ese tipo de cosas entonces el, el, el, el embodamiento de, la, de las personas es lo que a mí me molesta claro, yo siempre he cachado esa cuestión así cuando hay una hueá importante bueno, que que y topa pasa algo si no es un accidente tal. De repente yo digo, huevón, well, Dios, ¿de quién está de lado? Si no, y gente, volcán, no, hay gente así. que así que me dice, "No, si no es Dios, el, el, el cole de flecha el que metió la mano ahí para que en ayuda de los de los diablos que tenemos acá." Y claro que okay, así, y ahora la Copa América, huevón. ¿Cuánta luca gastada ahí? ¿Y cuánta necesidad tenemos? Mm. Eso es lo que molesta, la sí? inversión que se hizo en esa cantidad de estadios para pa la mejora, que no digo que esté mal, pero creo que hay otras necesidades, o sea, tú como, como dueña de casa, tú recibí un, un, una plata y tú vas por prioridad, Ese es el tema, vas por prioridades, va para pa satisfacer tus necesidades y, y si te queda ya, bien te dais tu lujito, eh, te haces tu regaloneo y ese tipo de cosas. Pero primero, las prioridades, po. Y las prioridades las hemos demostrado todos en la calle. Con estas marchas masivas que hemos tenido este último tiempo. Con estas convocatorias increíbles, donde hoy día vivo más de 200.000 personas a lo largo de todo Chile en la calle, po. Es, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Eh, es como terrible el sistema en que vivimos y que cuando estamos despertando te meten otra hueá y te olvidas. Bueno, nosotros no, pero hay gente que olvida. Entonces queda así como como mal. Yo yo en realidad no entiendo, hueón entiendo no, no entiendo cuando mucha gente piensa que puede seguir la vida así. Que solamente tiene que trabajar, preocuparse de sí mismo o de su propia familia y del no del resto. Yo tengo discusiones de repente con mi familia y me dicen oye pucha, falta el tiempo para la familia, te preocupada esto, esto, esto. esto sí, es verdad pero te está consumiendo de repente en una hueá que, que no es po ¿cachai? te estáis consumiendo en la parte de, de, de vivir una mentira yo conversaba con mi hija le decía a ver, ¿cuál es la vida familiar que que se espera? el no verme en la calle el no verme luchando ¿Y verme en un paseo un día domingo en un mall? ¿En andar britineando y soñar que si tenemos plata podemos comprarnos esto, comprarnos esto otro? ¿O prefieren una mamá que sea feliz con lo que tiene y que haga chistes con lo que hay y que trate de hacerlo feliz, pero que además esté luchando por un futuro mejor para todos? Yo no aspiro a ser millonaria para irme a comprar unas botas, no sé, una cartera Louis Vuitton o como se llamen. Yo espero a tener un bolso donde la luca me alcance para comprar el pan en que no tenga que estar eligiendo a qué hijo le compro zapatos este mes o si dejo de pagar el agua para pagar la luz. Yo aspiro a una a una sociedad en que mis hijos vuelvan a jugar en la calle o mis nietos más adelante vuelvan a jugar en la calle, donde no hayan locos andando en vehículo mm. que se crean estas películas gringas de Rápido y Furioso. Aspiro a una <coughs> población con colores. Aspiramos a que, a que nuestros hijos puedan tener acceso a una educación y de que no tengamos que elegir a, a quién le pagamos la carrera o no aspiramos a que nuestros viejos, nuestros adultos mayores y nosotros cuando lleguemos a ellos podamos vivir dignamente y que disfrutemos de una jubilación y no, no, la, no, la, no la gastemos solamente en medicamentos donde podamos también disfrutar de, de, y descansar de tantos años que le hemos entregado nuestros pulmones y nuestro cuerpo al país aspiramos a que, a que mi marido eh, o, o, o mi pareja o yo misma eh, llegue de la pega y tenga ánimo para poder estar y compartir en familia aspiramos a que nunca falte el pan arriba de la mesa a que nunca falte un, una taza de té arriba de la mesa aspiramos a, a poder dormirme tranquila en la noche sin estar pensando todos los días qué mierda voy a hacer mañana como cresta voy a parar la olla a eso aspiramos, aspiramos a que no tenga que levantarme a las 4 de la mañana para ir a hacer una fila a un consultorio para ver si agarro un número y, me dan una, y, y que no necesariamente me den una dipirona y <coughs> aspiramos a tener una mejor calidad de vida estamos perdón estoy pero estamos refriada. Toda refriada que sí. eh, sí, estoy <risa> es estuve la contamina voy a responder un tuit un poquito más adelante me que dice ya me cansé el aborto fue como que le retuiteó a elisa mortí eh, sí ah, un idiota estupidez, pero igual se lo voy a responder porque las chiquillas Araceli, hola, ¿cómo están, chicas? dice, la hija Fredita, no se sé, pedí permiso para luchar, difundir mañana a 11 horas a los héroes, allá vamos a estar allá, vamos, tengo que ir súper temprano al hospital ¿sí? para ir a hacer la cola, para estar de las primeras <risa> <risa> para estar a las 11 en el, en el en marcha de cordón a la meda en la marcha por la educación también a las 11 de la mañana en Plaza de los Héroes ahí vamos a estar Crucen los dedos para que la observa llegue temprano y más tienda de la primera <risa> para poder puede estar a las 11 allá con ustedes y claro pues o se voy a estar pidiendo permiso va a marchar cuando bueno si no marcha cuando quiere. y cuando no. tiene que recordemos que mañana a las 11 de la mañana y en el metro los héroes eh, ¿Sí? para que vayan y asistan los que puedan uh -huh. o sea en realidad deberíamos estar todos ahí Pero sí, que pues, no pueden, bueno, se entiende. Claro. Pero de todas maneras, traten de estar ahí todos. bye Obvio, pues. Ya, allá ¿eh? nos vamos juntitas. Okay. Obvio que oh. yes. Obvio que yes. Por supuesto que yes. <risa> ya. Oye, dice Sultana, claro que está mal cuando se invierte en beneficio en una industria millonaria y lo hacen con la excusa de que es para la gente. Mm. Claro, siempre nos ponen a nosotros como excusa. Elisa Monti dice, yo aspiro a una sociedad donde no sea necesario incluir balacera en el plan de... Protección de riesgo en el jardín de mi hijo, me imagino que es ese. Claro, po. ¿Cómo dije? Perdón. Eh, eh, los jardines en las poblaciones típicas balaceras, ah, okay. los niños tienen que hacer el no la operación de ICI, como se llame ahora, sino que el resguardarse. Po. Entonces una una sociedad que estamos viviendo es... Eh, una es sociedad que, enferma. Es quien es mayor, el que tiene más, mm. bueno, y estáis dañando al otro, po. ¿cachai? Y no te preocupáis. No te preocupes. Cuando hablamos de lucha de clase, no es esta lucha entre los chunchos y los colocolinos, weón. No entre los de Cobresal y los de Cobreloa. No es la lucha de los de Maipú contra los de Estación Central. Hablamos de la lucha de clase, weón, de que todos nosotros, tanto chunchos como colocolinos, como los de la periferia, weón, estamos en contra del sistema de mercado este sistema capitalista de mierda en que nos tienen insertos y que todos los días le dan más validez con sus cagas de leyes mm. esa es la lucha que estamos, esa es la verdadera lucha de clases ¿Ah? de, aspiramos del... a que sea una buena educación para los cabros para que no no sea la opción la droga o no sea la opción meterse a Paco po, claro, po, a esos piropos a esos piropos Ya, oye, eh, recordar también y apoyar, Cabro, esa hueá es súper importante, apoyar el tema de la huelga del Transantiago, el Troncal 4 del Express. Eh, en este minuto, en este minuto en Maipú, eh, choferes del Troncal 4, de los Líneas 400, los buses Naranjo, eh, Santiago Express. Express, están bloqueando eh, la salida de esos buses el paro sigue mañana bueno yo me sentía así como más ah, uno, uno puede decir mucho así como que con gritarle a un loco no sirve de nada weón, yo me desahogí, le dije a uno de los choferes del troncocal 4 así como oye buen rompe huelga esquiró al loco el loco me agachcho el moño tuvo que agacharlo porque sabía que era verdad por buencha o se está yendo esa weá, el, esa web ir te en contra tu propia clase mm. encuentra tu compañero de trabajo ¿Cachai o no? Vos no podís irte a una empresa, weón, venir de otra empresa a tapar a otra empresa que esté en huelga, porque la lucha la invisibilizáis. No no, lo, los trabajadores no van a llegar nunca a un acuerdo porque no están ejerciendo presión, porque ustedes, hueón, ustedes rompe huelga están favoreciendo nuevamente al empresariado. Y cuando tú tienes problemas, hueón, y queráis apoyo se van a acordar de tu carita y decir, que a vos no te apoyamos? Porque vos no la hiciste. Gracias a vos estamos en el suelo como estamos. Mm. Vos también usáis pañales para salir a trabajar esa máquina. Vos también tenés que mear en el acordeón. Vos también tenés que comer con lluvia o con sol, parado, en una silla o en un sillón que está botado. ¿Ah? Entonces, pónete, sea empático, weón, no seas vaca, por loco. ¿Cómo salí Y a los vecinos que estén ahí cerca de los tron... De no la, tomen la, las no líneas tomen 400. No tomen las, weón. Pongan, tire Miguelito a la calle, buen uh -huh. revienten los neumático ¿Cachai o no? Uh -huh. Si no pudiste llegar a la pega, ya no llegaste. Si tiene que entender el saco, güey, de tu patrón si de que, que está págico. tiene que caminar al cuadro, puta, camínala, ah. pero estamos... O no vaya a trabajar la, y siempre, La gente simple, está luchando wea, wea. por algo wea. importante. De verdad, si se, si se parara, de verdad, esta huelga funcionaría. Y el patrón va a entender que está el caos en la ciudad mm. porque no hay locomoción colectiva y la güey. No podría ir a, a trabajar en un burro. Y porque la ¿Cachai? gente de a pie está apoyando las demandas de las choferes de Transantiago. Eso es súper importante. Cuando vean una 400 en la calle, ustedes gritenle un par de cosas y simplemente eviten tomar esa locomoción. Sí, bueno. Aunque tengan que tomar eh, dos micros más, no importa, pero eviten tomar esa locomoción porque ustedes están apoyando a la línea 400 que está en huelga. Claro, pues... Eso. Si hay que hacer un desvío una media vuelta da lo mismo bueno si el patrón no te va no te va a, a, a poner un monumento fuera de la empresa porque te esforzalle porque dice eh, y, y llegáis más temprano a la pega y todas esas cuestiones no lo va a hacer al momento el que tenga que despedirte te lo va a hacer sin, sin asco entonces no sé cuál es la pleitesía bueno aunque le tienen que y se ponen y se inccrusta la, la, la, la camiseta bueno en el cuerpo. Aparte es una cuestión, eh, no sé, po, si no hubiera ningún rompe huelga en este minuto, los locos hubieran conseguido sus demandas. Po, ya estarían sentados conversando, claro. cosa que hasta el minuto no han hecho. No se puede hacer porque hay rompe rompehuelgas ahí. Po, y aparte que el go gobierno es mierda. Weón. En vez de apoyar a los trabajadores, manda a reprimir a los que están en mm. huelga. ¿Estamos en reforma laboral? Mm. ¿Ah? ¿En reforma laboral? Bueno, esta es la señal, por loco. Para que veas que la reforma laboral vale callampa, weón. Y que tu gobierno socialista, de socios listos, junto con el empresario, te están cagando, pues, weón. Yo de verdad, si hago un llamado, weón, tirele Miguelito la 400. No los dejen salir, weón. ¿Ah? No los tomen, tírenle huevos, tomate, lo que va que tengan. En y las, hueven a las... No estoy, ojo, no estoy diciendo que <risa> le, le golpeen a los choferes, no. No, no, estamos no. diciendo que, que, que les hagan entender claro. que... Puta, por ellos Bajen las cosas no weón weón resultan. Vájense, hueón, y díganle, la máquina, hueón. Mm. Atravesemos la máquina, ¿sabéis qué, loco? No podía avanzar más. Vos y en huelga y vos tenés que irte a huelga con tus compañeros. bueno no podés ser un rompe rompehuelga porque vos sufrir lo mismo que él, así que te devolví. Eso es todo. Oye, vamos a terminar el programa, son las 12:34. Mañana tenemos mucho, mucho, mucho, mucho que hacer. Tenemos a las 11 de la mañana en la plaza, en la Plaza Los Héroes, la marcha por la educación. Sin permiso se marcha porque no hay por qué pedir permiso para luchar. Secundarios y universitarios articulando la lucha estudiantil. Cordón Alameda. Luego tenemos a las 16 horas. No, pero primero al mediodía en Plaza Italia. Ah, a las 12. Está la vamos a jugar a la pelota en Plaza Italia, cabros, sí. vamos. Ah, la pichanga de los estudiantes. Sí, voy a ir, huevón. Bueno, bacán, mm. bacán, bacán, bacán. <risa> jugar a la pelota ahí. Sí, vamos a jugar sí. a la pichanga ahí. Voy de arquera, la más buena al arco dice. <risa> <risa> voy de arquera. <risa> eh. Eh. Eh. Eh. y después, y después a las 6 de la tarde eso. tenemos el, la, la cuestión del Tran Santiago, la evasión. Evasión y protesta también por el Transantiago, cabros. Bueno, por el sistema de, de, de cómo se transporte como las pelotas que tenemos a lo largo de todo el país. Ustedes se coluden cuando tenés que viajar fuera de Santiago. Las micros no pasan No se quieren llevar los estudiantes. No respetan la tarjeta en alguna algunos sectores rurales o en otros lados de, de, de, de Chile. Tenemos un sistema como las hueas. Y siempre ganan los mismos. Así que, cabros, mañana es el día y vamos metámonos en la... La Copa América que se la metan en la raja, weón. el gobierno y todos estos hueones que nos tienen a todos cagados, mm. eso. Eh... Yo por mi parte me despido, que tengan muy buenas noches, descansen, abríguense las patitas porque eh, está haciendo mucho frío en las noches, eh, no, no no se destapen los pies, <ríe> cuídense chiquillos, que tengan una buena resto de jornada en, en esta semana. Eh, que tengan un excelente fin de semana recuerden que este programa se repite el día viernes a las 22.30 horas también eh, recuerden que mañana hay matinal eh, el viernes también y que el sábado es el huerto a las 4 de la tarde Eh, tenemos harta programación en Radio Villa Francia, así que estén ahí atentos, hay harta información también, así que eso, lo, lo, yo lo por lo pronto los dejo invitados a que sigan con toda la programación el resto de semana con la radio. Que tengan buenas noches y yo me despido. Buenas noches, Carmencita. Oye, <risa> termino de leer, dice, dice eh, perdón, Marcelo, dice la hija Afrodita, lo del ya me cansé del aborto es un bot, ignóralo, no más. Mm. Beléncita dice, sería bacán que el pueblo tire piedra todos los buses, rompe huelgas. Gerardo Benavides dice, Cas, bloqueando como loco. No se quede sin su bloqueo y en lo ja, ja, ja. sí. Bloqueo, bloqueo, bloqueo, bloqueo. <risa> y Emilio dice, saludos chiquillas de la hija. Afrodita recién escuchándolos, pero era necesario echar una mirada al reportaje en la mira. Toda la razón, esta sí. vez no nos enojamos porque ya han visto televisión. Sí, no, Cuídense, bien. un beso, y nos vemos mañana a las 11 de la mañana allá con las cabras, las aras. Y vamos a estar allá a las marchas de las 11 de la mañana en Plaza de los Héroes. ¿Mm? Uh -huh. Y después vamos a jugar al balón Después vamos a jugar al balón sí. No, yo voy a ir de verdad a jugar al balón. A Así Plata que, Italia. cabro Los que quieran una arquera así Una chica buenas ¿les poderosa buena? ¿Ah? <risa> Que con mi bella humanidad Puedo tapar medio barco Elíjanme, yo soy su mujer Pero, perdón, Yo soy su opción eso Buenas noches, que descalcen Yo te voy hacer barra nomás porque estoy muy enferma <risa> para jugar al balón Buenas noches <risa> la peine de se rassembler un peu que le temps prenne nos envies et nos vœux les images les La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano y ser tan humano que se acerquen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 Radio Villa Francia, 107.5